mejor que contar esta historia. Vamos a presentar ahora a José María Rosachi. Eh, él, junto a Arnaldo Lobo, ambos son eh, padres de Jenny. sí eh, eh, es eh, la, la historia justamente eh, nos llegó eh, por, por justamente por, di por distintas personas, pero que todos tienen una cuestión en común a la hora de eh, hablar de ellos, y es el amor con el que cobijaron a Jenny eh, y el compromiso total con el que la están criando realmente. Eh, lo voy a presentar. José María, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para ustedes y buenas tardes para la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Muy bien muy bien bueno eh, la verdad que no sabía cómo armar esta presentación que hiciera un poquito de, de la demostración de lo que realmente ustedes eh, son como como padres eh, y lo que significan para Jenny seguramente y Jenny para ustedes también no obvio sí sí sí eh, Jenny para nosotros o sea eh, fue una historia es una historia muy eh, Fácil de contar, pero difícil de vivir en momentos. Eh, nosotros decidimos ser papás de Jenny eh, hace siete años. Mm. Y a partir de luchar y luchar, porque bueno, éramos novedosos para para la época en que estaba transcurriendo todo el proceso de adopción, eh, nada fuimos los primeros que eh, adoptamos en La Pampa. Eh, nos casamos en el 2012 y en el 2015 eh bueno, adoptamos a Jenny. Mm. Eh, fue un proceso complejo, como como todo proceso, pero fue muy muy interesante y aprendimos un montón. De ya que, o sea, nosotros lo que siempre remarcamos eh, en la historia es que nosotros elegimos ser papás de Jenny. Mm. Y como tal o sea eh, no vino de rebote, sino que la elegimos, y eso eh implica mucho más amor, implica no no cu a a otros papás, pero fue una decisión consensuada en, en en el matrimonio por ambos eh y bueno y se pudo concretar y se puede concretar todos los días. Mm. Le contamos a, a la gente un poco José, que eh, bueno eh, Jenny eh, fuera de eh, el síndrome de down que ya tiene ella uh -huh. tiene trastornos en el lenguaje y, y un pequeño sí, sí. Ten, y de hecho cuando llegó a su familia se sumó a esta familia eh, tenía también algún problemita del corazón verdad sí sí ella eh, tuvo cardiopatía uh -huh. cuando nació a los seis meses eh, la operaron de cardiopatía Y bueno, y después, eh, cuando la recibimos nosotros, que tenía tres años y medio, eh, Jenny emitía solamente sonidos eh, guturales, mm. no expresaba eh, ninguna palabra, y solamente era un bebé, como un bebé, eh, lo único que ella hacía era señalar o hacer ese sonido gutural. Mm. A partir de ahí, o sea, nosotros empezamos a trabajar, como han visto en, en los diarios, empezamos a conectarnos con distintas personas. Eh, psicopedagogas, fógonos y demás, y a partir de, de ese momento, bueno, empezó Jenny a avanzar. O sea, lo, lo importante siempre es que Jenny eh, estuvo contenida, obvio, y a su vez eh, el sistema educativo, bueno, le brindó eh, un apoyo que o sea, trabajó con respecto a la inclusión y eh, además de ello, bueno, nosotros empezamos a trabajar en, en las distintas terapias. Sí. Hmm. Eh, eh, algunas de las terapias fueron infructuosas y otras bueno como ahora estamos hiper contentos porque está estimulada Jenny ya se está alargando hablar eh, estamos hablando de Jenny que tiene 10 años claro realmente así que eh, no fue fue muy es muy interesante eh, ver cómo avanza todos los días y lo que expresa no sea es, mm. hoy hoy puedo decir que es una nena feliz Y eso a nosotros eh, como matrimonio como pareja no nos llena de orgullo totalmente José además eh hablábamos con con su for no que contaba sí. eh, el, el el trabajo porque cómo si es muy interesante está muy bueno contar esto también eh, para otros otros padres que que están escuchando esto, porque eh inclusive ustedes fueron parte de esa terapia eh con Jenny no de ser de, de ver cómo eh Alejandra Vigiliso, que es la fonoaudióloga que trabajaba con con Jenny eh, para anotar y llevar toda esa tarea de ese trabajo en consultorio a su casa para seguir intentando ustedes. Sí, sí, nosotros, o sea, constantemente, o sea, lo que nos dice Alejandra, nosotros hacemos. Vi, hmm. ¿sí? hoy tenemos una tarea, esa tarea se cumple todos hmm. los días de la semana hasta que vas nuevamente a la fono, adquiere otras tareas, como por ejemplo, no sé, Eh, trabajar eh, con sílabas entonces eh, o sea y además del de lenguaje bimodal y, y bueno y lo repetimos repetimos hasta que lo aprendemos o Ajá. sea no solamente lo, lo aprendemos nosotros eh, Jenny sino que nosotros también Ajá. entonces o sea es un trabajo o sea eh, para todos Totalmente. y se ven los cambios que eso es lo más importante y eso es lo que nos motiva a todos ¿Cómo es el sí. tema del lenguaje bimodal? Contento. El lenguaje de los modales eh, son señas mm. apoyadas con la lengua natural. Bien. Entonces, o sea, lo que lo que nos permite es no solamente comunicarnos a partir de la lengua, porque Jenny en este momento no, no la tiene desarrollada demasiado, eh, y después, o sea, trabaja con las señas. Mm. Las señas, o sea, la idea es sostener el lenguaje y poder comenzar a, a, a adquirir eh, oraciones más largas, ¿sí?, Eh, adquirir eh, algún algunas palabras específicas y demás. Eh, José, ¿cómo, cómo es la, la Jenny de hoy, de 10 años, como mencionabas vos? ¿Cómo la recibió la escuela? Porque ustedes también eh, movilizaron a toda la comunidad educativa que eh, mostró también un gran interés y un gran compromiso. Y cuando digo comunidad educativa... No hablo solamente de directivos y docentes, sino también de, de los propios compañeros de ella. Claro, o sea, Jenny eh, es muy sociable, primero partamos de eso. ¿no? <risa> y a su vez, o sea, eh, siempre la comunidad educativa est estuvo predispuesta. O sea, nosotros, por ejemplo, eh, este año dimos un, un cursito muy pequeño eh, explicando este, esta cuestión de, de las señales bimodales. Y a su vez también, o sea, empezamos a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la diversidad, por ejemplo, sí, muy básico, y después, bueno, trabajamos con respecto a, les enseñamos cómo eran esas señales bimodales y los chicos eh, trabajaban a la par con nosotros. Entonces, o sea, fue hiperinteresante, o sea, muy fructífero, porque Jenny en un momento se eh, transformó a maestra de los chicos y le explicaba cómo debía ser una seña qué tenía, cómo tenía con modular y demás. Entonces, o sea, fue eh, para todos muy interesante la experiencia. José, Camila, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Yo quería eh, preguntarte y que les cuentes a por ahí a los papás, mamás que están escuchando, eh, ¿qué significa para vos que es ser padre eh, de Jenny o ser padre en sí, no? Y cómo sí. les cambió la vida, ¿no?, la llegada de Jenny. Claro, también. Sí, sí primero nos cambió la vida completamente. O sea, nosotros éramos una pareja y a partir de eh, Jenny somos una familia. Que eso, o sea, apartamos desde de la, la, la nomenclatura, partimos de eso, ¿sí? Y después, o sea, cambia con respecto, por ejemplo, a las rutinas, diferentes rutinas empezar a sentir, o sea, y creer y y que que alguien depende de nosotros. O sea, que todos vamos juntos, sí, para para el mismo lugar y que es hiperimportante que estemos unidos, que conversemos de la de las distintas formas que podemos eh, consensuar, sí, ponernos de acuerdo, que es un tema que que, a, que yo creo que a toda pareja y a todo matrimonio mm, sí. le, le cuesta con respecto a los hijos. Sí. Trabajar, por ejemplo, también en, en, en los temas de, en, no sé, eh, límites. Mm. ¿sí? Poder poner límites, entender, o sea, que nos tenemos que poner de acuerdo nosotros dos para que después pueda bajar la información a Jenny y que mm. Jenny comprenda que mm. lo que nosotros decimos es lo que eh, debe realizar. O si no, consensuar. Eh, yo creo que crecimos mucho. Como como papás, ambos crecimos un montón. O sea, más allá de, de lo que yo les cuento de Jenny, nosotros como, como pareja también crecimos eh, y aprendimos. Entonces, o sea, eh, disfrutamos de, de hoy, de la familia, de lo que somos, de lo que construimos, de lo que vamos construyendo, de lo que proyectamos. Yo creo que en, que en eso reúne todo lo que tiene que ver con los padres. Bueno, y qué importante esto que vos decís de, de la comunicación ¿no? como pareja... Eh, a la hora de, eh, de, de tener un niño y sobre todo con el compromiso eh, de, de la adopción de un niño, ¿no? También, porque algunas veces, eh, ya eh, cuando son propios, algunas veces cuesta sobre todo cuando uno los, los, los tiene que incorporar, también es un tema, también, ¿no? Y qué importante esto de Eh, poder comunicarse, como decían ustedes, eh, ¿qué, ¿qué otro consejo le brindarían a esa familia o ese matrimonio que eh, está escuchando y está en duda de adoptar o no? Primero, o sea, yo yo creo que, que ambos con, con mi esposo coincidimos en que es un, un trámite largo, ah. o sea, y un proceso largo, ¿sí? O sea, porque no, no, no empieza y termina con, ay, yo quiero. Acá no es yo quiero, acá eh primero hay que proyectarlo y después concretarlo y el concretar no implica solamente eh un día que lo quiero y ya está, ¿me entendés? O sea, es un proceso largo, ¿sí? A veces no tan bueno, se sufre mucho, pero también o sea es parte de la vida. O sea, nosotros vivimos, o sea, porque estamos hablando de eh de de de dos papás, de dos hombres, ¿sí? Entonces, o sea, primero el, el prejuicio de a ver qué es lo que quieren. O sea, nosotros tratamos de, de siempre derribar barreras. Mm. Que eso de, de derribar barreras no es poca cosa. Entonces, o sea, aprendimos eso primero. Y después, o sea, que todo se puede. O sea, después de la concreción de, de, del acto de poder adoptar, todo se puede. O sea, y a su vez, o sea, lo lo lo que nos enseñaron, que es increíble, esto de no solamente quedarnos con niños de muy poca edad, mm. porque quienes esperan son niños mucho más grandes. Entonces, como los niños son más grandes, o sea, eh no los podemos dejar a los otros solamente y querer niños muy chiquitos. Mm. O sea, nosotros eh cuando empezamos el, el proceso, nos explicaron cuestiones que tienen que ver con quién busca, eh, los profesionales que buscan a, lo, a, a los papás, no están los niños para esos papás. Mm. En realidad, los papás están para el niño. Oh. O sea que la cuestión cambia completamente. Entonces, como cambia, el foco es otro. Mm. ¿Se comprende? Sí, sí totalmente. Sí. Sí, también pensaba, digo, en, en, en los tiempos, ¿no?, de este proceso del que vos hablas José, ¿no? Sí. ¿Son muy largos? Sí. sí, sí. Sí, sí, son son muy largos. O sea, en realidad, o sea, ¿cómo decirte? Eh, tenés que esperar aproximadamente un año o dos. Pero sí. siempre, o sea, lo más importante es no perder las esperanzas. Claro, y estar ya con tú... ese deseo y persistir, ansiedad, ¿no? ¿no? Sí. Sí. sí, sí, o sea, más, más de una vez durante el proceso... Eh, la adopción de Jenny quisimos tirar la, la toalla, pero uh -huh. siempre uno apoyándose en el otro claro siempre y entonces eso implica o sea que que si hoy quiero bajar los brazos yo arnaldo iba a levantarmelo claro y así entonces o sea eso implica o sea estar unidos, entender que no va a ser de hoy para mañana sí y que y eso eh, es es eh, es constancia que también o sea tiene que ver con Eh, que te enseña para la vida. O sea, eso que nosotros aprendimos hoy lo podemos aplicar con Jenny. Claro, totalmente. Sí. Eh, José, ¿se han comunicado con ustedes otras parejas? Porque, como decías vos, eh, esto ustedes sí que han ido rompiendo barreras porque en el 2010 se aprueba eh, el matrimonio igualitario. ¿Ustedes ahí nomás se casan, o no? no? No, no, no. Nosotros nos casamos en el 2012. Bien. O sea, estuvimos... O sea, nos conocimos muy, muy, eh, en enero y en noviembre estábamos casados. mira fue así, o sea, un flechazo. Definitivamente <risa> cuando es, es. Eh, ¿Viste? No hay, <risa> no hay duda, no hay cual? por qué debuto. <risa> así. Fue así, o sea, fue eso y después, o sea, te digo, nosotros nos casamos en noviembre. En marzo del, del próximo año nosotros ya estábamos anotados. Y, y encima, o sea, eh, en el proceso que nosotros nos, nos anotamos es cuando migra de el Poder Judicial a Desarrollo Social. Ajá. Entonces, o sea, también, o sea, estábamos en esa que nadie sabía qué era lo que pasaba, si nos podíamos anotar no nos podíamos claro. anotar. O sea, hay un montón de cuestiones que aprendimos ahí. Creo que los empleados del Poder Judicial también lo aprendieron. No, sí, no lo, es que creo marcaron precedente definitivamente. Totalmente, sí. Por eso te, te, te iba a preguntar si a otras parejas como parentales también se comunicaron con ustedes eh, para ver y aprender un poco de cómo es el proceso aparecieron en eh, más adopciones así eh, eh, se comunicaron con ustedes para tomar ese ejemplo tuvimos alguna alguien que, que nos preguntó pero pero yo tengo entendido que no hubo más más adopciones claro o sea como que, que está bastante eh, calma la, la situación debería averiguar pero desconozco si mm. hubo otras otras adopciones lo que lo que sí o sea te puedo decir que eh, hubo parejas que, de mamás o de papás que eh, adoptaron a la hija de, de, de la otra pareja eso sí pero después otras así como nosotros que mm. que de la nada desconozco no, no te puedo decir Eh, José, realmente ha sido un gustazo poder hablar con vos lo felicito eh, una vez hablábamos con, con el director de eh, con el director no con el juez el fiscal de, de niñez haber gustado déjame decir bien si lo menciono de niñez adolescencia y familia sí, y hablamos eh, de, de lo difícil eh, algunas veces que también es para ellos eh, encontrar, ¿no? Saber que ese niño va a estar realmente resguardado eh, y que ustedes no solamente hayan elegido Eh, a Jenny, sino que además de todo eso, eh, no hayan tirado la toalla cuando pudieron haberlo hecho en esos dos años de tanta espera, eh, es muchísimo, y el trabajo que, que realmente están realizando de gran amor eh, y esa, y eso que se ve también, que se ve que lo han contagiado a la escuela, eh, a los compañeros y a la mismísima Jenny que eh, realmente ustedes están viendo ahora los progresos y eso con amor no se hubiera logrado. Así que, realmente, ¿qué mejor feliz Día del Padre para ustedes, para ambos dos? Bueno, eh, muchísimas gracias. Eh, me hiper emociona que, que ustedes me cuenten lo que me pasó a en mí. Uh -huh. Entonces, o sea, y a nosotros. Entonces, eh, muchísimas gracias. Disfrutamos mucho el Día del Padre ambos. Y yfru disfrutamos con Jenny que que eso o sea el, el gran amor de nuestras vidas sí. así que eh, nada feliz día del padre para todos los que los los papás y y muchísimas gracias por comunicarse no. la verdad no. o sea me sentí muy muy cobijado con ustedes y bueno eh, a disposición para lo que lo que necesiten o sea antes Y necesitan eh, si hay gente que necesita que hablaron no hay problema eh, se comunican conmigo y nos, o, o con arnaldo y nosotros eh, los podemos aconsejar o les podemos decir qué es lo que lo que pueden hacer lo que les quería decir es que eh, también es que yo creo que la, la, la ley de adopción debería modificarse mm. o sea no solo porque porque estos plazos en eh, no tendrían que ser tan largos, o sea hay procesos que sí son necesarios, mm. pero eh, se debería cortar un poquito más mm. así creo. que o sea también se podría bregar por por una nueva ley mm. siempre eh, unidos vamos a lograr un montón más y esa es la idea de poder entrevistar. Eh, personas como ustedes Para seguir tocando corazones eh, Que mucha gente Y seguir incentivando a mucha gente Que quizás tiene el miedo no Que es totalmente normal Eh, pero por sobre todas las cosas también que eh, el Estado sigue escuchando eh, escuche, abra y empiece a modificar porque desde ahí se empieza pero nosotros nos toca por eh, la lucha de bregar y, y poner ese cuchillo en la panza para que las cosas se puedan cumplir, así que José espero que esto les sirva muchísimo a ambos Bueno, bueno muchísimas gracias, muy amables y bueno, estamos en contacto Abrazo enorme sí. a ambos Abrazo grande, gracias, adiós